Si mi ron habla de prio, no dactambundi más. Todos los lunes a las 10 de la noche.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 Buenas noches y bienvenido nuevamente a un programa de La Tertulia aquí en la 93.4 de la FM. La semana pasada, bueno, pues con motivo del puente hicimos un descansito dentro de nuestra programación habitual y bueno, ya estamos aquí con más temas de carácter internacional, local y nacional. Hoy nos acompaña, eh, como cada lunes, Fernando Rivera. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Manolo Belmonte, que bueno, también nos trae sus temas de carácter ecológico y verde. Buenas Hola, noche. buenas noches y ecológicas. Uno que os habla, David Deli, y bueno, el que no nos acompaña hoy es Miguel, que Miguel Bustamante, que está convaleciente de un dolor de espalda, así que desde aquí le mandamos un saludito y bueno, esperemos que se cure pronto y que esté aquí nuevamente en la próxima edición de la tertulia. Eh, luego tendremos nuestros temas locales, eh, sobre todo sobre todo el tema importante en el día de hoy, pues, esa apertura de ese proceso interno por parte de la Asamblea Local de Izquierda Unida, que dio comienzo el pasado sábado para la elección del candidato o candidata, que bueno, encabezará la lista a las elecciones municipales por parte de eh, Izquierda Unida de los Verdes convocatoria por Andalucía. Y bueno, también tocaremos como cada lunes algún tema eh, que viene de la mano de nuestro compañero Manolo Belmonte. Esta, eh, esta noche vamos a tocar un tema sobre el tema de lo que son los residuos de pesticidas en la alimentación, también un tema muy importante. Pues si quiere podemos empezar hablando un poquito de lo que está haciendo eh, en el plano internacional la huelga en Francia, ¿no, Fernando? La verdad que... Eh, bastante. Está ganito. siendo una jornada bastante intensa en cuanto a movilización social en Francia. Ya llevamos un mes ¿no? de bastante. Hay de, de... Varias, varias huelgas y ahora mismo lo que se está notando es el. Eh, que hay una, una, un avance en lo que es la la correlación de fuerza, o sea que ya la juventud se estaba uniendo. En principio los estudiantes parece que no querían, a un poquito reacio a re esas huelgas y tal, pero ya se han lanzado y ahora, y ahora son los sindicatos de estudiantes conjuntamente con los trabajadores los que hacen las huelgas generales. ya, ¿eh? y, ahora, y, y ahora hay una, una cosa que, que ellos lo tienen claro, que y es que la única forma de, de presionar que el gobierno Sarkozy dé la vuelta a esa reforma. Claro que, que no están hablando de, de la reforma dura que nos han metido aquí, ¿eh? claro. están hablando solamente de, de meterle de dos, dos años más que nosotros ya lo tenemos metido o sea, claro. se trata de dos años más a 60, pasada de 60 años que se jubila en Francia, alguien a 62, está diciendo algo y la gente si le va a meter prácticamente fuego a la pastilla o sea que... claro. Manolo, ¿qué te parece si no vamos a Francia? allí a vivir, porque claro. allí nos jubilamos se jubila la gente a los 62 años eh, Francia constituye una vergüenza para españa en el sentido de la lucha por los derechos eh, francia es un país que bueno todos lo conocemos por la revolución francesa que fue pues donde se dio mmm, digamos de forma simbólica no todo el proceso de transformación socioeconómica del antiguo régimen al nuevo régimen y fue pionero y, y yo escuché en la televisión el otro día porque decía una señora que se estaba manifestando dice es que nosotros tenemos la responsabilidad porque nosotros somos el país de los derechos humanos dice y nosotros y de tenemos, los derechos sociales y de los derechos sociales y tenemos que dar el callo aquí sobre con esto y la verdad es que lo están haciendo tienen ojalá en España exista esa conciencia de los ciudadanos yo recuerdo de folletos o sea, del siglo dieciocho 18, 18. ¿no? Eh, de, ...de gente, de progresista que escribía, ¿no? Como Azorín, yo no me acuerdo ahora mismo quién era, ¿no? Había otro, Ángel Ganivés, alguno de estos, ¿no? Y decía que aquí en España todas las revoluciones se saldaban con cuatro... ...con, con cuatro eh, carreras por la calle de 10 ciudadanos y un municipal corriendo detrás y ya a solucionar la cosa o sea que aquí realmente nunca ha habido una revolución seria porque entonces es la hora ahora de que de que por lo menos por vergüenza porque fíjate que ahora no van a poner estamos la jubilación la tenemos a los 65, a los 65 años, años. ¿eh? y ahora no lo quieren poner a los 67 años ¿qué pasa? que España es peor que Francia ¿por qué? Y en, porque en Francia ¿eh? la jubilación a los 60 años uh -huh. ¿eh? Y lo van a poner, la quiere poner Sarkozy a los 62, por dos años la que están liando. Nosotros nos meten tres, a nosotros cuánto nos meten, tres, no, dos dos, más, cuatro, dos nosotros no más. la pueden meter de doblar y, no, y, y, y nos callamos. En principio estaban pidiendo dos más. Eh, 67. 67 años. Pero Pero bueno, hemos... en comparación con Francia estamos hablando de que, bueno, actualmente eh, aquí en España pues... Eh, y, y, y, eh, y, y, y, y vamos, y a mí es que me enciende ya cuando gente conciencia como he oído yo a alguna gente y me dice, bueno, ¿y de qué sirve la huelga? ¿Para qué ha servido la huelga? Hombre, en Francia no, es la, verdad, la única verdad, herramienta oye, con la que se puede de verdad pelear que contra cuestionar para qué sirve una huelga en una situación de crisis como estamos, que estamos perdiendo derechos todos los días y cuestionar para qué sirve una huelga. Pero que eso de gente concienciada, concienciada pues que... nosotros, coño. <risa> la... es, que, es, que, es que es una vergüenza. No, la, la, la cuestión sería decir no para qué sirve la huelga, sino ¿cuántas huelgas más tendremos que hacer para acabar con esto? Hombre, en Francia llevan, llevan, llevan varias? varias. No, no ¿para qué sirve la huelga? Sino, ¿Cuántas huelgas que... tendremos que hacer para acabar con esta reforma que es tan dañina para nosotros? Y la última huelga tuvo una repercusión muy importante de cerca de 3 millones de personas en la calle. O sea que estamos hablando de que, bueno, eh, siempre Francia se ha distinguido por esa movilización social, por los sindicatos en Francia, pues digamos que son los sindicatos que eh, socialmente... ...más movilización, ¿no?, convoca... ...pero, evidentemente, eh, estamos hablando de que, bueno... ...hay una ola de lo que son recortes sociales en toda Europa... Uh -huh. eh, ...lo hemos visto, que se está practicando en Francia, en Alemania... ...donde, bueno, eh, es de suponer porque son gobiernos conservadores de derecha... ...como es el caso de Francia, ¿no?, con Sarkozy... Uh -huh. ...y, bueno, eh, lo que no es recibo es que el Partido Socialista... En España, bueno, que es un partido que siempre, bueno, eh, se ha definido como partido de izquierda, de, car de corte social y bueno, este aplicando las mismas medidas que están aplicando en este caso, pues aquella aquellos dirigentes que bueno, realmente no te no te quedas perplejo, ¿no? en que las aplica, ¿no? Cuando te quedas perplejo es que aquí el Partido aquí Socialista Zapatero que decía en su momento que no iba a tocar lo, lo que son recortes sociales de los trabajadores Pues, y de la ciudadanía, y sin embargo lo estamos viendo. Pues ya lo está tocando, y la pregunta es ¿qué hará Rajoy cuando llegue al Poder? Porque Zapatero lo habrá hecho todo. Bueno, el otro día... Ya habrá hecho todo el trabajo, que <ríe> Una, del tra trabajo sucio, sí, El trabajo sucio de la trabajo otro, más ha hecho, todo, ¿eh? La ha ha hecho unas declaraciones, samatario, samatario. porque el Partido Popular, unas declaraciones ante la reforma de, la, de lo que son las pensiones y la reforma de la edad de, la de jubilación, de, la, de retrasarla Por ejemplo, Esperanza Aguirre dijo el otro día que, bueno, eh, siempre, que habría... A, o sea, no digo que estaba en contra ni que estaba a favor Simplemente dijo que, bueno, había Que era una situación que había que garantizar El, el sistema público de pensiones y, y de la seguridad social O sea, realmente no está diciendo que está en contra Lo que pasa es que, bueno, ellos intentan Porque saben que realmente están a favor Y eso pero lo para digo que, Esperanza Aguirre sí, que, que de, de... Y el Partido Popular, por ejemplo Ahora que se está hablando de los 67 años A que no es capaz de no, decir No dice en que está en contra. Natural, Que si y en gobierna contra. el Partido Popular Eso lo retrasan, o sea, eh, eso lo vuelven a, a revisar. O sea, igual que lo de los, de los del 5% de los funcionarios, se quejan mucho y demás, pero eh, ellos todavía no han anunciado de que bueno, cuando entre en el lo, gobierno... Que lo van a poner otra vez en su sitio. O sea, ese 5% <risa> le, se lo van a devolver. Se ¿no? lo van a devolver, seguro que no. O sea, estamos hablando de que el Partido Popular bueno está a la casa del voto, a la casa de Brúa contra Rodríguez Zapatero, Y evidentemente, bueno, pues tiene que hacer. están achuchar. lanzando el mensaje de claro. que la culpa es Zapatero, ¿sabes? Cuando todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo sabe, hay gente que no se da cuenta mm. o se la cuelan de que la culpa no es de Zapatero, la culpa es del sistema capitalista que nos está metiendo en un pedazo de joyo y a Zapatero lo están chantajeando los propios capitalistas mm. o hace esto o aquí no hay trabajo más nunca, vamos, aquí no va a trabajar más nadie le están poniendo tanta zancadilla que el hombre al final habrá tenido que salir por ahí, pero que coste que como la clase obrera, los trabajadores no se organicen bien y le planten cara a todo tipo de reformas que nos vengan ahora, nosotros los derechos que, que se han conseguido con muertes y con un montón de, de, de años de lucha de 30, 30 años sangre. Y, y los pocos por detrás del, del, del régimen fascista ese de Franco... Eso se los, ca los cargan en cuatro años. Eso no los cargan ellos en, en nada, en, en la crisis esta, se los cargan todos los derechos. Y, y ahora, ponte tú, después del adormecimiento que están consiguiendo con la juventud, cuando, mm. cuando tengan todo adormecido que no se enteren de nada, a ver cómo... Van a recuperar cuando lleguen ellos a la edad de jubilación. Bueno, la precariedad ya se la están endiñando a todos. ¿eh? Claro. Y, y además, que es que ni se están enterando. Cuando se den cuenta van a llegar, que no, más de mil euros no ganan aquí. Mm. Y eso es lo que va a haber. Un contrato sí. para tiempo indefinido, pero vamos, indefinido da lo mismo, porque el despido va a ser totalmente libre. O sea que indefinidos ya pueden ser todos los contratos. Dice, ¿para qué? Dice, bueno, porque nosotros no necesitamos un un contrato de tiempo parcial. No ves que si te vamos a echar y no te vamos a pagar. Es que eso no es contrato Eso es simplemente Tú trabajas mientras me interese cuando Mientras me interese Cuando me, vamos, me ves, he hecho, y ya está, está no, te he hecho, no tengo, tengo está. ninguna tengo Un documento Donde pone que es un contrato Pero eso mm. no es contrato Eso O sea Un contrato Entre un empresario Y un obrero Eso Tiene eso, que haber unas condiciones tiene que estar y bueno, Perdón Eso tiene que estar garantizado Por alguien que esté fuera O sea Por un mm. árbitro mm. ¿Eh? Y Bueno en, lo, en, lo, en los convenios colectivos Y todo eso No sé muy bien Cómo funciona no, ¿no? Yo, pero, yo te lo explico Mira no lo Pero bueno Los, Pero... convenios, los convenios colectivos lo hacen, lo, lo hacen los sindicatos. Mm. Los sindicatos de los trabajadores. Estos que están tordías machacando, que sí, está sí, la prensa novena. de derecha, esta prensa de derecha que está tordía, que si en los sindicatos, que si los sindicalistas, porque ese es el trabajo que tienen ahora, debilitar a una gran masa de trabajadores que están organizadas, que pagan su cuota, y que van a esas manifestaciones y a esas asambleas, pues ahora trata de desmovilizar a eso poquito que todavía Para que no haya queda, oposición. Para que no haya ninguna manera, pero estos son los que nos han garantizado desde el principio de la democracia y antes, nos han garantizado las libertades que hoy tenemos, nos han garantizado la, lo, que los convenios colectivos se negocien con la patronal, que es la única ley que hacen trabajadores y empresarios. Bueno, la única ley, y se la está encargando en la reforma laboral. ¿eh? Ahora ya puede negociar un empresario bueno, con el trabajo. Bueno, tú qué estás diciendo, que los derechos. No, Esa afirmación es un poco. ¿Cuál? De el, que lo, los derechos que tenemos los hemos conseguido eh, por comisiones obreras los y Los derechos laborales. ¿Sí? sí. Son por luchas conseguidas. Por lucha pero no por de... los sindicatos. O sea, no por bueno, los sindicatos. Esto. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? Los otros sindicatos que tú dices. Yo solamente he conocido a Comisión Obrera y UGT luchando aquí por eso. A lo mejor en, en, en París o en, en Barcelona, no sé dónde, habría otras cosas. Pero aquí en ESIA, el ciudadano que conozca qué es lo que es un sindicato sabrá que los que han luchado aquí y han puesto la carne en el asado para defender a los trabajadores del campo al principio de la democracia, que eran huelgas pero huelga, no una huelguecita, sino que se cerraba todo el pueblo y aquí no quedaba nadie por una huelga del campo, ¿eh? Que eso, o sea, de un sector en concreto. Es un sector, no, no se cerraba todos los comercios. Sí, sí, en los ¿Por años, qué? Porque en los años de la aquí, transición aquí hubo, comíamos, hubo mucha guerra. Y mucho, aquí, y de, aquí el pueblo yo, comía del campo. Porque la economía se basaba en el campo. Aquí entonces. comía del campo, pero si yo no yo había me algodón, estaba, no había nada que comer. Exactamente, pero yo me estaba refiriendo, más atrás todavía, yo me estaba refiriendo cuando despega en el mundo en la revolución industrial. Y cuando los, se iban la gente del campo a de la ciudad y vivía, pues en chabola sí, bueno, Es decir, la, en cuatro latas allí. Sí, la historia en, está escrita y trabajaban sido, 14 dices. o 16 horas y lo que ganaban no les alcanzaba para comer. Y eso es la historia del desarrollo del capitalismo en Inglaterra al principio del siglo. Y en Inglaterra, de... en España y en todos sitios. Bueno, y, y, y, y, y por ahí en Galicia, en Asturias, los, las camas calientes con los niños de 7 o 8 años eh, trabajando en las minas. Eso se prohibió en los años 60, o sea, entonces eso estuvo funcionando. Era una explotación masiva de los trabajadores. Explotación masiva Bueno, en el tiempo de Franco no había derecho, todo era obligaciones. Exactamente. Entonces bueno, yo, yo lo que estaba diciendo era eso, que, que, que en aquel tiempo mmm, los sindicatos realmente no eran... O sea, los sindicatos surgen de ahí. Pero me tienes de esa, que decir en qué de esa tiempo. dificultad. Y qué, ¿Y qué es lo que pasó? La los... intemporalidad no provoca di dificultad a la hora de entendernos. Tú, tú me tienes que decir... En el año 50, pues bueno, en el año 50 había una incipiente comisión obrera obreras que estaban intentando sí, organizar sí. los trabajadores para bueno, luchar... Yo no me estoy metiendo con comisiones. No, obreras, pero me refiero obreras. que era la única fuerza sindical que existía en España. Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Hasta la transición, que después ya apareció UGT y CNT y todos los demás. Hasta la transición en España no había nada más que eso. Si me habla de antes del 36, fundó, pues te hablo de Pablo Iglesias. Podemos hablar de CNT también, que existía, que era una de las fuerzas más importantes en España. Pero cuando, antes de 1936, eh, antes que lo mataran a todos eh, en la guerra civil. Pero espérate, Fernando, cuando Pablo Iglesias fundó el socialismo, ¿estaba UGT y Comisiones Obreras o no? Es que no lo sé. No, eso no existía, solo UGT. ¿no existía? Solo UGT. Pues entonces era cuando estaba la lucha obrera en todo su. Y ahí es donde surgieron estas organizaciones sindicales. Porque al obrero ya decía, o sea, es que es que ya prefería que lo mataran de un tiro hasta muriéndose de hambre y trabajando como estaba en esas condiciones. Es que no podía, es que estaba pasando hambre todo, y todo ni eso, podía descansar. Entonces, todo eso se ha ido consiguiendo. Pues todo eso, tampoco... todo, a todo eso vamos a llegar si, se, si seguimos. Dejando correr sí, luego, la bola. Luego, luego hablaremos de las declaraciones del presidente de la SOE cuando llegue su turno. Ese, ese bueno, eh, dejamos el tema de Francia porque, hombre, quería eh, comentarlo porque es un tema, bueno, eh, hoy que está en los principales medios, ¿no? Eh, y, bueno, está ahí, un tema latente que lo hemos vivido en España hace eh, poco. Y, bueno, hay un, un tema también de carácter internacional a raíz. ...de las declaraciones de la canciller alemana, de la Angela Merkel... ...sobre sí, el tema de... El racismo, ¿no? El racismo, bueno, sobre el tema de la inmigración... ...y sobre, en este el eh, ella comenta, o ha comentado... ...de que, bueno, en Alemania se ha roto ya el modelo multicultural... ...el modelo de convivencia con la inmigración. A ese discurso, a esa ola xenófoba que, digamos, está habiendo en, en muchísimos países entre ellos Holanda, Francia, Italia, ¿no? Bueno, en Francia ya sabemos lo de los gitanos y demás también con, Rajoy, eh, con Sarkozy. Y bueno, que aquí en España también se ha sumado ese discurso xenófobo por parte del Partido Popular. Pues hoy había unos datos muy interesantes eh, que la organización SOS Racismo, que bueno, ya ha alertado de ese mensaje conservador que amenaza la convivencia, Eh, y quería comentar un poco estos datos porque son unos datos muy interesantes y, bueno, a, a, luego opinamos sobre lo mismo. Dice, la población extranjera baja por primera vez en esta década. Eh, también, por supuesto, la, han, se han reducido lo que son las eh, la asistencia a lo que es la medicina, a la salud por parte de los inmigrantes y también se reduce en un 30% las solicitudes de, de justicia gratuita. Dice, por primera vez desde el año 2000 los inmigrantes están abandonando España y regresando a sus países por las dificultades que tienen para trabajar. Sin embargo, el tiempo, el, al tiempo que la bolsa de foráneos se está reduciendo, pues los partidos conservadores están endureciendo sus discursos anti-inmigración. En víspera de las elecciones, catalanas nos estamos viendo aquí, ¿no? Que esas acusaciones pues, están amenazando un poco eh, el tejido social, ¿no? Eh, dice este, este informe, ¿no? ...pues, bueno, se están utilizando estereotipos de la sociedad, ¿no? donde se están jugando con las medias palabras, ¿no?, para evitar que se le llame racista, ¿no? Esto es una descripción que hace el catedrático de Sociología, ¿no? de la Universidad Complutense y el presidente del Foro para la Integración Social, Lorenzo Cachón... Eh, ...sobre el tema de, de que, bueno, los políticos tienen que tener un discurso coherente y, sobre todo, claro, ¿no?, y si se es ambiguo, pues la gente verá eh, pedirá una rectificación de sus prejuicios, ¿no? Eh, el tinte xenófobo, ¿no? pues por parte de estos partidos, ¿no? se está extendiendo a áreas como la sanidad, la justicia. Bueno, pues están diciendo que bueno que los inmigrantes vienen aquí y utilizan la sanidad, la justicia. Pues bien, eh, hace 10 días, por ejemplo, dentro de este informe, la Sociedad Española de Medicina familiar Familia y Comunitaria y el Consejo General de la Abogacía, o sea, son organismos oficiales, que no son organismos eh, inventados, ¿no? eh, presentan los siguientes informes. Por un lado, la Asociación Española de Medicina de Familia y Comunitaria dice que eh, el, o sea, lo, lo extra, los extranjeros acuden 4,7 veces al año al médico frente a las 8,3 veces que acuden los españoles. ¿Vale? Bueno. Por eh, lo bueno, tanto, no abusan tanto, ¿no? Hace poco, hace poco el presidente del Partido Popular en Barcelona, Alberto Fernández de Díaz, ya dijo que, bueno que es cada vez más frecuente que lo, los inmigrantes están abusando del derecho al uso de la sanidad. Pues bien, aquí está este informe donde se refleja que los inmigrantes y la población extranjera utilizan menos veces el, lo que es la, la consulta médica. Eh, por otra parte, el servicio de guardia de los abogados de extranjería han reducido sus intervenciones de 30.000 a 21.000. O sea, un 30% los nueve primeros meses de 2010, respecto al mismo periodo de, de 2009, según, en este caso, eh, el Consejo General de la Abogacía Española. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la hemos visto criticar este año el uso de la justicia gratuita en los juicios rápidos por parte de los inmigrantes, que, bueno, es un derecho universal y constitucional y que, bueno, la propia Aguirre anunció los recortes. Luego, bueno, tuvo que rectificar consejero de Presidencia, el tal Francisco Granado. Eh, bueno es un poco los datos ¿no? de, de que son importantes conocerlos bueno porque son en este caso organizaciones que dan, dan datos oficiales y que, eso bueno. es lo, lo que pensarán sus bases no la, la gente de del ah, lo están buscando el voto porque bueno realmente lo que lo que intenta es fracturar la sociedad o sea una fractura social para convertirlo luego en voto. O sea, por eso hay una ola xenófoba en estos países, bueno, pues en Alemania, en Francia... la forma, la forma para conseguir votos? ¿no? Claro, y lo que intentan, pues, es un poco que haya un enfrentamiento entre lo que es la población extranjera inmigrante con la... O sea, con la, en este caso, con, lo, con los barrios, o sea, con la gente de los barrios y demás. Son los... ¿no? Intentando criminalizando, intentando argumentar de que bueno la inmigración está aumentando la... Culparla de todos los males que tiene... Sin embargo, lo bueno se ha dicho. En periodos de bonanza económica, bueno eh, digamos que eh, la, esta buena coyuntura que ha tenido el régimen de la seguridad Social ha sido también gracias a los inmigrantes. Es decir, el que hayan venido manos de obra extranjeras ha, ha aumentado la capacidad recaudatoria de la seguridad Social. Y bueno, eso se pues, agradece porque en todos estos años ...que ha habido bonanzas económicas... ...digamos que todo ha ido a la caja única de la Seguridad Social... ...y va a, ser, va a seguir para bueno, eh, prestar eh, no, pensiones. No, no, y bueno, eh, otro dato importante es que bueno, eh, que hay menos nacimientos. ...bueno, eh, es evidente, ¿no? En el caso, eh, Entre los hay, inmigrantes... Sí, hay ¿no? salida de, hay, al salir miles de inmigrantes... ...pues evidentemente la reducción de los nacimientos... ...por primera vez se reduce... ...que es un grave problema que va a tener la sociedad española... ...cuál que la población está envejeciendo. Entonces, eh, había un dato que bueno, eh, se decía que la inmigración digamos que iba a reducir temporalmente esa en este caso ese ya periodo se... de envejecimiento ya de la población española. Que hacer, ¿Sí? ¿Hace niños? Lo que está claro que que hacer, ¿no? es que bueno, que <risa> al revés de lo que dicen estos partidos como el Partido Popular, ¿no? Partido xenófobo, o sea, un partido xenófobo, un partido que también Eh, intenta pues utilizarse discurso ¿no? de que bueno la inmigración pues utiliza la sanidad la educación hay un dato también muy importante de la educación que se refleja también bueno pues en lo que son lo, las matrículas escolares eh, lo, los datos de los padrones municipales también bueno o sea, son unos datos un informe muy interesante para que no, que no, aquellas no personas... tienen motivo no tienen motivo de de, sí. de empezar a meterse En, eso, en esos temas, cuando, cuando tenían que haberse metido, que era cuando, en realidad, había muchísimos más emigrantes. y decían, Oye, o sea que, si tú tienes un mensaje xenófobo, dilo en su momento. La población no. Ahora población... que es cuando menos, menos servicios están utilizando mm. y menos problemas hay, y está la cosa más tranquila. Ahora o sea, viene tú a lanzarnos un mensaje. Que la población extranjera, evidentemente, cuando llegan periodo de dificultad económica, pues evidentemente se va, nadie dice que se quedan aquí, habrá gente que queda aquí porque tiene trabajo, pero hay gente que no. Y ya hemos visto los datos, utilizan o sea, utilizan la, en la, la mitad de veces que la de servicio de que los servicios, tanto justicia como mm. sanitario, o sea que, que ahí hay un discurso que es muy interesado y va buscando mm. los votos de un sector radical que hay en la sociedad mm. de extrema derecha. Mm. Que eso es lo que están buscando. Está, habrán encontrado en algunas encuestas de, lo, de las personas del segmento de los que les votan normalmente al Partido Popular y han detectado de que hay discursos de ese tipo y están intentando captar esos votos que puede ser que no los tengan todavía, pienso yo. Aunque yo creo que eso tienen que ser fieles al PP. ¿no? Mm. Bueno, ¿qué parece si empezamos a hablar un poquito de temas nacionales? Vamos a hablar un poco de las declaraciones del presidente de la SOE, ya que la semana pasada no tuvimos programa y fueron... La hace una semana y ya pues luego pasamos al tema que nos trae hoy Manolo, ¿no? el eh, tema de los residuos en la plasticidad, los alimentos. El mío no es muy largo, es cortito. ¿sabes? Bueno, no podemos extenderlo. Eh, bueno, pues señor Díaz Ferrán, que ya le queda poquito, parece ser, no, porque ya creo que han convocado que ese, lesiones. Sí, pues no ha tenido, ha tenido una brillante idea, es decir, de que cobremos menos y de que traemos más para salir de crisis. O sea, una es una idea un poco. Sí, bueno, eso, brillante que la pensado de la, noche que, a la mañana de la escuela de Manchester eh, a principio del siglo yo creo que hay que de, estudiar un máster de en di, Houston de siglo XIX principio del siglo XIX el, de la escuela de Manchester había un tal David Ricardo que creo que he leído yo en libros de historia que decía de que al trabajador no se le podía dar más dinero del que se gasta para comer porque si no se lo toma en, en bebida Eh, esa es la tendencia de este tío. Mm. O sea, si no le paguen más de lo que. Lo que... Yo, yo le preguntaría, yo le respondería no. a este señor que si. que cómo quiere vender sus productos a él como empresario, si estamos bajando cada vez más el poder adquisitivo del pueblo. No porque nada. que se ponga las pilas que el pueblo son los trabajadores y sus familias. Eso es el pueblo, porque eh, de los que tienen mucho poder tendremos el 5%, el 3%, está muy concentrado eso. La mayoría, la inmensa mayoría que consumimos somos currantes. Y si tenemos que cobrar menos, pues nos gastaremos menos en el supermercado. Uh -huh. Así que usted venderá menos viajes, señor Ferrán y el que fabrique galletas venderá menos galletas también porque le daremos ¿Sube? menos, comeremos menos galletas porque, va más, porque tenemos menos dinero para gastar gastarnos. Se, ralentiz se ralentizará la economía, porque estamos llevando un modelo erróneo de economía, que es una economía de oferta, es decir, de reducir el precio de las cosas, pero no una, una economía, como dicen ellos, de demanda, que significa aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores. Es decir, que más. si nosotros cobrásemos más, todo el mundo, todas las empresas venderían más tienen más capacidad O sea, que yo no entiendo muy Eso. bien cómo la derecha está empecinada en un tipo de política que estamos viendo que ha fracasado mm. y cómo internacionalmente se sigue insistiendo sobre ello. cuando bueno, Oficialmente hay mucha mucha gente que ya está diciendo que hay que cambiar de modelo, que esto no sirve, que este modelo hay que cambiarlo, que no sirve ya, que no funciona. Yo estuve en una, en una conferencia de... No, estuve en una conferencia de de Comisiones obrera en Sevilla eh, que hacen todos los años sobre tema de empleo ¿no? y entonces eh, era un profesor universitario de la Universidad Económica de Sevilla que comentaba de que él no entendía de que se planteara un modelo económico donde a los trabajadores la única eh, salida para rentabilizar a la empresa o los productos que se fabrican esté basado únicamente en la reducción salarial Porque al, al conseguir una reducción muy elevada consiguen un, una parada en el, en el consumo. En, en las ventas, claro, no venden. Consiguen una parada en el consumo. Y esa competencia entre las empresas para llegar... Entonces, eso se había quitado porque los trabajadores se organizaban en sindicatos y los sindicatos luchaban en, en, en sus referentes con cada, con cada convenio colectivo. Y eso es lo que iba haciendo... Entonces, eh, eh, si, si me dice el Ferran esto, de que aquí Oye. lo único que hay es que trabajar más y ganar menos... Yo creo pues que yo una no, persona... Yo no sé qué, qué, qué solución yo es Yo creo esa. que una persona que ha o en su empresa, la que ha mm, y es bueno. en Marsans y en, en la, que la... Eso lo la caso, quiebra, ¿no? Aircome, que está quiebra. quiebra. come me parece que... Todavía no se sabe si... Una la aerolínea... Carse, ¿no? a 200. O sea, Come, me parece que... Sí, sin sí se pronuncia. Y sí, Marsan ha ido bueno, a traste. Ver, ha dejado en la calle un montón de gente y encima no le ha pagado a los trabajadores a ver, ¿qué autoridad moral tiene este señor para hablar? o sea ha eh, pues estado representando es a los ponen empresarios es que más impresentable para, para decir o sea, yo claro creo que, que no que está que tiene, representando no tiene a todos los empresarios de este país ¿no humana Señora, ni un moral para hablar de temas laborales? Es pues sí, ese señor que es representante de la COE COE hoy. y ha una en sus empresas y encima ha salido pues, sin pagar nóminas es una vergüenza para los empresarios si sí te ponen una, no una muestra perdón perdón Y a cuánto a cuánto a cuántos pasajeros dejó en los aeropuertos. O sea, eh, creo que cuando le retiró el estado ya, porque ya no tuvo más remedio, es que señores, que un poco más van los aviones sin gasolina. Pueblan sin gasolina. Al ritmo que. Total, que bueno, es una vergüenza ¿no? Que, que este hombre haya de. Haya... No, no, puede, yo... no puede ser el representante o, o, la, o la, la imagen de, de lo que tienen que ser los empresarios de este país. No, no, ya va a salir ya. En tiempos estando... de crisis ya... yo creo que el esfuerzo para salir de una crisis tiene que ser compartido tanto de lo que es la parte de la patronal de las empresas y por parte de los trabajadores pero es porque aquí hay una una balanza que está sopesando más sobre el tema sobre los trabajadores esa balanza se está, visto, se está viendo reflejada en recortes sociales ¿Eh? en recortes sociales y lo que son recortes de derechos y bueno ahora las pensiones la, la edad de la jubilación hay una descompensación total Cuando empezó la crisis no lo decíamos desde izquierda. Y encima lo los, digo, convenios, los, los convenios, los claro. convenios están agotando el plazo para que llegue el gobierno. ¿eh? O sea, ¿Tú ¿Te eh, acuerdas de que, que empezamos la, cuando empezó la crisis? Es, sí. es que no te carguen la crisis, que no te carguen la crisis. Que la crisis no se... Sé, Tú recuerdas los eslóganes que íbamos poniendo, ¿no? ¿Recordáis? ¿Cuál era, cuál era íbamos slogan? poniendo el eslogan de que la crisis no, no la paguen los trabajadores. Ah, no, eso lo pagamos nosotros. Bueno, esperemos, esperemos que este tema sea un inocentada que todavía no está aquí el 31 de diciembre, o que se quede para los recuerdos de, él, de los youtubers y demás. Y bueno, este señor salga pronto, porque yo creo no tiene, yo creo, no, no sé qué, haya, ya, qué hace ya ahí. Yo creo que no, mismo, el tiempo... Yo oro. creo que ya no tiene empresas como para estar ahí. No, no, ya, tiene, ¿Mm? ya ya van a cambiarlo, ya van a Debería y haber hay dos, dicho. dos candidatos que tienen mm. muchas posibilidades. Tú eres empresario, si tú eres empresario, que, pues puede estar la segunda Que horas, por cierto, ¿no? hablando de la patronal, hombre, eh, hemos tenido una semana... Como, eh, con el motivo de la huelga en España, cargando contra los sindicatos en los medios de la derecha, o sea, medios de la derecha, auspiciados en este caso por el Partido Popular, algunos de los también, InterEconomía, 7 B7, eso, claro, eso, eso diciendo que, de... que los sindicatos tenían muchos afiliados, muchos liberados. Pues aquí hay un dato, tenemos un dato. La patronal paga en España a 35.000 personas. O sea que, la, en este caso, la COE, con sus organizaciones sectoriales, territoriales, y agrupaciones locales que defienden los intereses de las pymes suman en total 35.000 personas ¿Eh? un dato por ejemplo en la COE la, en la cúpula central de Madrid tiene 130 empleados que cobran de media 74.500 euros o sea estamos hablando es un de dineral, una ¿no? un dinero. ¿Eh? Sí. o sea que estamos hablando de que, ah bueno y otro dato la COE cuenta con 486 sedes que ocupan como 47 campos de fútbol, es decir estamos hablando de 486 sedes en suman un total de 285.468 metros cuadrados 47 campos de fútbol un datito importante porque bueno siempre se habla de que si los sindicatos que si las subvenciones la, la patronal también ten, está subvencionada tendremos que sacar algún día también los datos de las subvenciones de, lo, de, los, empresarios. Caso, de los empresarios Bueno, no es que se ya la, la, de, la, de, las, de las organizaciones sindicales de los empresarios. Claro. Porque las la subvenciones, si se hablara de las subvenciones de los empresarios, claro. quizás que tendríamos a... que cortarnos la lengua alguno. Sí, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, ahí está ¿eh? este dato. Que bueno, pues tiene 35.000 personas y 487... Ceres. De hecho, eso que tú estás diciendo, Fernando, eso es lo que yo estoy diciendo, lo erróneo de la política, que se le da mmm, beneficios y subvenciones, dinero a las empresas. Cuando se le debería de dar a los obreros. Y el empresario diría claro, tú puedes siempre para tus obreros Mirando para los. No, tiros. chiquito, porque ese dinero al final va, va a tu, a tu mano bolsillo, también. Luego vuelve Eso otra vez. vuelve a la empresa. Si es que el dinero corriente que nosotros utilizamos acaba en la multinacional, tarde o temprano. Y por eso se nos estamos empobreciendo. Y por eso no estamos quedando sin dinero para comprar. Y no tenemos dinero para comprar, y vosotros no vendéis, por eso. Claro. Así bueno, que repartir dinero si queréis vender. Bueno, un, tema, medio, ¿eh? un La tema, maquinita que la he para acá. O, o rompemos la baraja y empezamos otra vez el juego. Ah, es hacemos, decir, este modelo no sirve, comenzamos otro modelo. Es un modelo mucho más Pero interesante. interesante. Este, por, ejemplo, no por ejemplo, el socialismo. ¿sí por ejemplo, el socialismo, El socialismo, por ejemplo. El comunismo. Eh, mmm, tenía un tema aquí, bueno, luego si nos da tiempo vamos a dar paso al tema que nos trae hoy Manolo de temas de los presupuestos del Estado bueno, ese pacto que ha habido con, con los vascos bueno con, con el Partido Nacionalista Vasco y con Coalición Canaria ¿no? pero bueno, luego hablaremos si tenemos tiempo en temas nacionales, vamos a tratar temas que nos trae tú hoy Manolo en temas de ecología no uh -huh. y antes te quería comentar no sé si has leído la noticia esta de que bueno eh, ha nombrado a José María Arná representante de Arná. o asesor sí de, del cambio climático Pero este hombre no estaba en contra del cambio climático. Asesor, y que... han nombrado ¿Sí? asesor a José María Aznar sí. del cambio climático. Sí, sí. Hoy lo he leído yo, esta tarde lo he leído. ¿Y quién lo ha nombrado eso? Pues no sé. O sea, quiénes han sido los iluminados? <risa> no, <risa> es una broma, ¿no? No, no, cierto? no, es cierto, es cierto. <risa> pues vamos apañados, macho. Parece un chiste sacado de una chistera, pero... Se estaba riendo del cambio climático y, y se mofaba de todo. Sí, lo que los del PP siempre se han estado riendo de eso ya no tienen ahora ahora se van a hacer asesores Ay. de cambio climático, ahora que han visto que es verdad dicen. No, igual hay algún, antes era mentira hombre. igual hay algún negocio ahí escondido que no lo sabemos la eólica la, la eólica la fotovoltaica la, la, la igual solar. hay un negocio que no sabemos La solar, mm -hmm. solar. Hay bueno comentar un poquito lo que nos trae hoy bueno, bueno pues vamos a ver pues el tema va sobre bueno hay muchos conceptos en en, en ecología ¿no? Y sobre todo estamos hablando ahora más bien de agroecología, ¿no? Muchos conceptos, pero vamos, que tampoco son tantos y son muy básicos, ¿no? Eh, por ejemplo, hablamos de plaguicidas residuales. Ay, coño, qué coño es eso! Plaguicida. Y bueno, lo primero, sabemos que es plaguicida. Plaguicidas, pues son venenos, ¿eh? uh -huh. No vamos a decir, se dice en el campo líquido, son venenos, que matan insectos. Es decir, que matan insectos y los insectos, eh, a su vez que son comidos por los por las aves y por otros animales pues mueren también eh, porque, porque ese veneno se va transmitiendo de unos a otros eso pasaba sobre todo pasó con el DDT en los años 60 cuando se descubrió sí, el DDT razón. aquello era lo mejor para el campo lo mataba todo no dejaba ni un bicho siquiera lo, lo, Claro, se los plaga, agricultores ¿no? contentísimos, ya está. Ya se no acabaron las plagas, Ya no tenemos plagas. ¿Y bueno, cuando ¿Se vio los efectos ¿no? que contra sí, la salud? ¿no? no, pero espérate. Pero a los 4 o 5 años ya empezaron a salir insectos resistentes al DDT. Ah, pero aparte de eso, hay restos de DDT. Ahí donde están los... No me acuerdo, los, inui, los los esquimales estos... que Hasta ahí llega eso. Hasta ahí llega, porque es que eso se crea un proceso bueno, no me voy a, no, no, el tema no era el DDT, vale entonces ahora se están utilizando otros, otros pesticidas que fundamentalmente eh, inciden en el aparato reproductor de los insectos por tanto el nuestro en, en el tema de la, de, la, de la alimentación en el tema de la alimentación de la, cómo se llama haciendo productos productos adictivos También sí, en el momento sí. que entra en la, en la cadena alimentaria, al sistema nervioso fundamentalmente se ataca al, al sistema nervioso y al aparato reproductor. Y, y curiosamente resulta que tenemos un montón de enfermedades nuevas ahora mmm, de esos aspectos, ¿Eh? que si el hombre ya el semen del hombre ya es, es menos, que, más flojo, más, más flojo, menos cantidades que, y ahora bueno y, y Y las mujeres, las mujeres, que si la inseminación artificial, que si lo... Oh, otro. No con eso. La inseminación, perdón, la inseminación artificial para los animales. Pero bueno, las la mujeres mujer igual, tiene otro tío, nombre, ¿no? Tío. O sea, in vitro, es no sé qué. Yo veo, pues, hay una relación muy... ¿Qué está a la vista, coño? Que estamos enfermando por culpa de los pesticidas, de esto, de los... Y se supone que hay, me hablabas antes de que hay, bueno, una, un organismo que ve, vela por la... Por la salud alimentaria, ¿no? Claro, claro, la, la Agencia Muchas Europea agencias... de Seguridad Alimentaria. Esa, esa es la pero, que está de acuerdo con los transgénicos. Está aducida ¿no? claro. por alguna multinacional. Pero, pero quiero leer antes la noticia porque vamos a partir, partimos de la noticia de que el 95,5 de los productos alimentarios europeos se hallan dentro de los límites máximos de plaguicidas residuales. Eso viene informe, esto, lo, esto es un informe Eh, que hace anualmente la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Y esta agencia europea pues está dentro de... ¿Cómo se dice? La el organismo sí, de, la de la Comunidad la Unión europea, europea, ¿verdad? De la Unión europea. Y allí ya sabemos que hay un montón de ratas de lobby ¿eh? sí, que, hemos que, que están rateando allí para que, por ejemplo, se va a legislar sobre la pureza del aire, pues que se haga por lo bajo. Mm. Por ejemplo, to todos de los lobbies de los automóviles, ¿eh? de, de de los hards, de la de, industria, de, de, de, la indust de, de la cementera, de el, petróleo, la todo. el petróleo, todo eso. Claro. Allí están para que esa... No vaya a costar dinero, ¿no? eh, cualquier ley que salga, ¿no? Claro. No, es que la ley fija un, por ejemplo, dice tanto, yo ahora mismo no te puedo decir, eh, te dice, por ejemplo, los pesticidas, lo, los alimentos pueden tener hasta 0,5 miligramos, no sé qué, por kilo, ¿no? Estoy poniendo mm, un ejemplo, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Ya más no es recomendable porque perjudica la salud de las personas. Pero eso. Sin eso, gluten, sin gluten. Ahora vemos otro pero producto eso, eso, sin gluten. Eso es una cosa, eso es una cosa que, que, que, que lo han lo han antes. ¿Cómo se dice esto? Lo han discutido antes con los lobbies, con las empresas. Antes de lanzarlo. Antes de lanzarlo. Y nosotros, nuestros representantes, los que nos defienden, es decir, los que defienden la salud del pueblo. Pues, son los políticos, ¿no? estos que ni siquiera conocemos que votamos. Yo te digo una cosa: lo mismo que hay una guerra contra la multinacional del tabaco, porque no hay una un frente abierto contra lo que es la. o sea, en este caso. La vigilancia de la salud de los productos alimenticios. Pero es que, es que no debemos de interés. La, claro. la, la, o sea, la industria tabacalera era muy importante en Estados Unidos. Y era de las más rentables que había. Sin embargo, se bueno, eh, sí, está viendo un frente muy respaldado ¿no? por, por las políticas ¿no? de todos los estados, de los estados comunitarios, frente al tabaco, no porque es una causa de mortalidad harta. Seguramente eh, porque a, la, a las empresas de salud a las, a las compañías aseguradoras de las personas le estaba costando el dinero el tabaco. Y entonces ha ganado la guerra de las empresas de salud contra mm. las empresas que fabrican el tabaco. Hombre, las sí, multinacionales de, de la sanidad, ¿no? De la sanidad. Claro. Estas que se inventaron la de, lo de la gripe... Lo de la gripe A. Claro, no, para no, vender no. productos, ¿no? No, nos estamos desviando. Pero bueno, lo ah, del sí. tema del tabaco, eso salió en los años, me parece que fueron 40. Sí, pero no se, se decía, bueno. Manolo... Pero, por ejemplo, la, era, era difícil ganarle la guerra a esta bacalera porque tenían un lobby impresionante en los Estados Unidos. en Europa Porque en África no tienen ni patabaco pero bueno. Eh, bueno, ahí es donde están bueno, vendiendo ahora el tabaco. Claro, esa, sí. esa, esas multinacionales, eh, eh, las multinacionales no desaparecen. Ahí se van a vender claro, a los sí, africanos que no los pobrecitos. Ahí, ahí toman, los, chinos, toman, los, los, los regalos, chinos, los regalan, los regalan. Eh, los, en eh, China que fumen mucho ahora. Claro, como hay muchos chinos, pues ya venden. mucho. es un tema importante, hombre, que estamos sí, hablando de temas sí. que. No, pero el tema es que mm, se hablaba de que eso es lo que produce el, el, el tabaco, que produce cáncer de pulmón, pero también se decía en su momento. Que el humo de los coches también lo produce, como mm. lo sigue produciendo. Claro, sí. Y sí. es que claro, es fácil quitas el tabaco, pero los ¿Y lo coches. Lo quitas, ¿Quién ¿no? quita los coches? Ah, pues eso es lo que yo digo, pues eso es lo que hay que cambiar de modelo, ¿no? Hombre, pero yo no sé qué decirte, hubo un momento que, bueno, la industria automovilística es muy importante, pero que tal la industria del tabaco era muy importante, lo sigue siendo. Y sin embargo, bueno, pues se le ha ganado la partida, la batalla, las tabacaleras, con el tema del Bueno, siguiendo con la noticia, más del 3% sí supera los límites de agroquímicos recomendados por la normativa europea. O sea, el 3% de lo. Eso es de lo, lo, es queremos, de lo ¿no? producido aquí en Europa. Y ya sabemos que muchas veces comemos productos de que vienen de, de y... América y de otros países. Que eso no sí. tiene el control que tiene aquí. ¿no? Y es... o, o igual o que, lo y... sí lo tiene, porque Pero si no que, tiene control ni el, creo que, ibe... i... si el eh, que tienen que tener un registro No tiene de control que... ni lo ibérico. Oye, el otro día sale un informe eh, estoy... de que, bueno, ¿para qué queremos eh, tantos organismos que velen por la seguridad alimentaria en eh España? El otro día no sé si fue la ministra o la consejera de que bueno que aquí en Andalucía creo que, que se vendían más productos ibéricos de lo que realmente o sea, se producían. No, es que han denunciado una empresa en Sevilla de productos cárnicos y no sé cómo y se... Y decían que era ibérico, ¿no? Pero yo ya no he cogido muy bien si era Pero porque te lo vendían como ibérico y no lo era. Gato por libre. O porque. O por la calidad. Ya mismo, seguramente porque ya mismo te venden, era una para... Ya mismo te venden carne de libre y te dicen que es ibérica. Sí, sí, sí. ¿Sabes? <risa> Las ponen a comer ahí a... en los. Lo, Ah, jamón italiano. A ver, nos están diciendo que. Ah, que era un jamón italiano. O sea, el, el jamón era pero italiano, italiano, pero sí. se vendía como ibérico. Bueno, cada uno hace por. Como el en China el le den negocio, por vender ibérico. Negocio, ¿eh? como, como, como en China le den por vender ibérico, se carga el producto ibérico. Bueno, allí no hay las dehesas que tenemos aquí en España y sobre todo aquí en Andalucía. Es que la oferta, o sea, cuando hay mucha oferta, el precio del producto aumenta. Ojalá todos los chinos pidieran jamón, entonces nuestras de valdrían tres veces más, ¿no? no nos sale un poquito del debate, pero es un ejemplo... Pero yo no tengo de esas, nosotros tenemos de Es un ejemplo... Eso para que lo tiene aquí de Es un ejemplo de que hay algunos. Es un ejemplo de que realmente los organismos que velan por la seguridad alimentaria tienen que tener mayor preocupación ¿no? por estos aspectos, porque, bueno, eh, o se ha o sea, detectado ahora cuánto tiempo llevarán vendiendo un producto que se dice que es ibérico, que tiene unas una calidades, unas características de calidad... Pero si han estado vendiendo rabos de toro, <risa> y no era rabo de toro, era, era cola de, de, de, de, de, de... Rabo de rata. No, de... <risa> no, de avestruz no. De avestru no era, Cuello de avestruz. No, era rabo de... de, de dilo tu hombre ese que es de canguro Era rabo de canguro ah que tiene el mismo rabo Mira. que tiene la misma forma al final y, y lo que hacían era que le cortaban eso y, y estaban vendiendo rabo de canguro a otro león ¿no? oh, vaya sí, bueno eh, es yo, que el negocio es negocio y ya para terminar entonces quiero es que mmm, me gustaría terminar de... Leer, sí sí termina no lo... eh, entonces la agencia europea de la seguridad alimentaria entonces Es que la verdad no, no tenemos mucho conocimiento los ciudadanos sobre, sobre esta agencia, ¿no? Sabemos que debe de estar por en… En, en... en algún sitio tiene que estar. Sí, en Europa, no en, en dónde… Bueno, vale. No, no sabemos. Y no. lo que sí sabemos es que cuando se retiran alimentos del mercado es porque había una intoxicación. Sí. Pero yo nunca me he enterado que por, por orden de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria se haya retirado ningún producto del mercado. No cuando si no. se deberían de, de y luego pues bueno la y, y ya quiero yo terminar con el tema por ejemplo el tema de los años 80 que salió el, el problema del aceite de corza ah, sí, ah. el aceite de corza que hubo sí, tantos contaminados con desnaturalizado. este aceite ¿te acuerdas que, que llevaba la coletilla de aceite de corza desnaturalizado? eso fue a principios de... De, de los años de los 80, 80. Mm. y luego Murieron posteriormente gente. se estuvo investigando Entonces se conocen que hubo varias investigaciones por varios por, por, por varios sitios, por varios campos distintos y uno de ellos que era, estaba investigando precisamente las hortalizas y las frutas de, que producimos aquí por la costa. No vamos a decir. Almería, ni Huelva, ni nada de eso eh, no, pero, por por pero que yo creo que también hay que decirlo, vamos, ya, ahora ya parece que, porque han recibido varios palos ya, de la comunidad europea y ahora ya se está haciendo algo más de ecología allí, uh -huh. porque de aquí para atrás, aquello era agresividad, bueno, el DDT, el DDT está prohibido utilizarlo pero se produce en países del tercer mundo y se, le, claro. y se le echan a los nuevos productos como un aditivo, como un componente más. Es decir, que todavía seguimos. Es que es un problema. Y allí se ha echado DDT. De bueno, Por... entonces la investigación esta fue parada de golpe. Mm. Por orden desde arriba. No, no, esto se para. Yo lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. En aquellos tiempos sí. era una, una zona de España que estaba despegando económicamente. Mm. Bueno, no vamos a hundirla. Pues mira, pues. Le echamos la culpa al aceite de cosas. No se sabe todavía quién ha sido. Sí, que Pero es. que la investigación más seria apuntaba hacia... Pimientos y tomates de Almería. Mm. Podrían ser. Y seguimos todavía sin aclarar eso, y eso ya pasó a la historia, es quiero ya. decir. No, se se que culparon a, lo, a los vendedores. ¿o? Nosotros somos los ciudadanos los que nos tenemos que, pon, que poner las pilas y, ¿Y, dónde y compramos? exigir, y exigir a, la, a esta Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria y, y exigir que. ¿Por qué existe tanto lo mismo allí en, en Bruselas? Uh -huh. ¿Eh? Que. Que al, alrededor del Parlamento ¿eh? todas las casas que hay eh, son de los lobbies de, los, de las grandes empresas. Claro, para no tener que desplazarse. Sí, ¿Eh? sí, allí viven mm. los tíos y allí. Y, y los tíos trabajan codo a codo con los políticos. Y los políticos los se supone que son los que nos defienden nuestros intereses, la mm -hmm. salud. Se, sobre todo estamos hablando de salud, ¿no? Eh, pero ellos lo que defienden son su, sus intereses. Y, y, y, ¿Y quién defiende a los políticos? Es decir, ¿quiénes fijan a los políticos eh, que, se supone que nuestra que, alimentación sea sana? Se supone que la voz del pueblo, la voluntad del pueblo, la democracia, pero bueno, como estamos viendo, que en esos organismos internacionales no manda la voz del pueblo, la democracia, sino que son los mercados, las multinacionales, claro. pues. Mm. Hombre, ahí lo, lo, que lo, que, lo que la respuesta que da la ciudadanía es el consumo responsable. Mm. Pero en España el consumo responsable está a 0,05. Mm. Oye, por cierto, eh, creo que va a haber, eh, me, me parece que es en el mes de octubre, si no en el noviembre, no cogí bien la fecha, ¿se va a celebrar algo en la Plaza de España de temas de productos ecológicos? He oído algo, en la página web del ayuntamiento decía, anunciaban algo sobre el tema de productos ecológicos. No, pues eso sí. será del ayuntamiento y... Sí, en colaboración con la Junta y con la asociación esta del Huerto a mi casa. Del Huerto a mi casa. sí. sí. He oído algo. ¿eh? No sé, bueno, ya lo comentaremos por aquí, si no... Bueno, ¿sabes? pues ya lo comentaremos cuando a esté más la, clara la cosa. Bueno, pues dejamos ese tema muy importante, interesante, ¿no?, de lo que son los residuos de los pesticidas, los alimentos. Y, bueno, vamos a pasar a algunos temas locales en el Ecuador, los últimos diez minutos del programa, ya la tertulia. Eh, tenemos aquí un tema eh, de una nota de prensa que nos hace llegar la Asamblea Local de, de Unida. Bueno, pues que se reunió el pasado sábado, 16 de octubre en asamblea de afiliados, de adscritos y escritas, Y, bueno, se aprobó el inicio del proceso para la elección de lo que es la candidatura para las municipales de, de 2011. Eh, bueno, eh, en esta nota de prensa que nos hacen llegar, eh, lo que se pone en marcha es la elección del candidato, no la confesión de las listas. En este caso, el proceso es para la elección del cabeza de lista. ¿eh? Y, bueno, desde el día 16 al 30 de octubre, los afiliados y las afiliadas de Izquierda Unida, pues, Eh, ...van a proponer en, en papeleta individual... ...pues a la persona que quiera, que quieren o que deseen... ...que cabece la candidatura para las próximas elecciones municipales. En la misma asamblea los afiliados y las afiliadas... ...pues depositaron su papeleta en la urna correspondiente... ...y asimismo se aprobó pues abrir la participación... en la consulta a los simpatizantes y votantes... ...es decir, no solo los afiliados y las afiliadas... ...sino que también, bueno, los estatutos de la unidad... ...recogen esa, posi esa posibilidad de que, bueno... ...los simpatizantes y votantes puedan también participar en esta consulta. La participación, bueno, pues se va a poder realizar en la sede, eh, cita en la calle Carmen, número 64, 64 de lunes a viernes, de 7 a 9 de la tarde, y los sábados de 12 a 2, hasta el 30 de octubre, es decir, hasta el próximo sábado. Y luego, bueno, pues posteriormente a esta consulta, y teniendo en cuenta todas las propuestas realizadas, tanto por los afiliados como los simpatizantes, pues el Consejo Local eh, propondrá... ...nuevamente a la Asamblea... ...pues la, lo que es la aprobación... ...del candidato o candidata... Ajá. ...según resulte... ...pues muy, interesa, muy interesante la noticia... Bueno, ...porque por lo menos... ...ya se sabe que en esta... Bueno, en, en, ...en Izquierda Unida también... ...según marca los estatutos... Eh, ...el artículo bueno, 35.1... ...el artículo 35.1, ¿no?... ...pues eh, también hay una... Eh, ...posibilidad en este caso... ...como marca los estatutos... Ajá. ...de que el candidato lo elija en las bases... ...en este caso, bueno, no... habido un debate... ...en Madrid, con la elección del candidato... ...a la Comunidad de Madrid por parte de del PSOE... Eh, ...bueno, en una primaria... ...ya en el Partido Socialista había de vez en cuando primaria... ...pero bueno, había un choque ahí de... ...en este caso, con el aparato... ...de que bueno, no era nombrado por... ...en este caso, aquí, bueno... Eh, ...según marca los estatutos... Eh, ...pues son los... ...militantes, los simpatizantes... ...los okay. afiliados y las afiliadas... ...los que eligen marcando, al candidato. Van marcando la elección del candidato van marcándola porque la elección la decide la asamblea al final uh -huh. porque encia ya que parece que no la, sé. la asamblea final uh -huh. cuando ya se, se decide se, sí. se propone los candidatos que han salido entonces sale En se ese se ya, ya, ten, ya los diferentes partidos, no sé si han hecho asamblea o consulta a sus partidos, me parece que en algunos no, eh, no, no, Ricardo y Torresano vuelven no, a presentarse por el Partido Popular, Pero no sé quién lo nombra, Reina, no sé si lo nombra directamente la ejecutiva provincial o, o, o se nombran ellos automáticamente. se nombran automáticamente, es que no lo sé porque no lo han informado. Uh -huh. Solamente sabemos de que ellos se han postulado. Hombre, normalmente, y quiero no. decir de las organizaciones, que ha tardado más en nombrar a sus candidatos porque tiene un proceso interno de elección. Uh -huh. Lo que pasa es bueno que luego los medios de comunicación pues no lo resaltan porque no quieren resarta está, eh, digamos este elemento este, este valor eso lo está haciendo Izquierda Unida o sea, en todo país lo o sea, hace siempre ya lo ha hecho lo ha hecho ya con, lo, con no lo son las, primarias. las ciudades más importantes ya lo ha hecho mm. no es la primaria como eso sino que se, se intenta de que la lista que sale sea consensuada mm -hmm. entre todas las como Izquierda Unida no es no es solamente el Partido Comunista claro. el Sí, que que hay hay otra varios, varios tipos de, de organizaciones que se, que se tienen que poner de acuerdo para lanzar un, el mejor candidato uh -huh. que pueda mm, representar a lo, a lo, digamos, la idea de izquierda para llevarla a los municipios. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso en, en las capitales de, de provincia ya está todo eso desarrollado. Lo que pasa es que le han dado mucha más importancia a un suceso anecdótico que ha ocurrido en Madrid sí, que, en la primaria. que, que ya que, está bueno, bien. Que, que, que, que muchas veces. veces vamos, que en Madrid muchas que ya veces, está bien de Madrid, ya está bien. Vamos, sí. vamos a ver las cosas en Sevilla, sí, como se, se ha hecho en Córdoba, como se ha hecho en, en Almería. En pero el Partido Socialista muchas veces no se ha respetado la, a las bases, porque yo me acuerdo cuando Borrell se enfrentó a. Claro que a Almunia puede ser, ¿no? Mm -hmm. no, no, no Eh, al final eh, Bor el, el, el candidato reelegido por las bases al final no fue nombrado por el aparato federal. O sea que, que muchas veces en, en el Partido Socialista se enorgullecen de esa democracia interna de primaria, pero luego no, es el aparato, en este caso el aparato, pues con el tema de... ¿Cómo hicieron aquí? ¿Nos disolvieron ¿No disolvieron el Partido Socialista? Bueno, verdad, aquí en este también... ¿Cómo disolvieron? No, no sé si era un tal caballo o no, no me acuerdo quién era el que... Que era el secretario provincial del partido, mandó disolver la, la de eso porque no le gustaba el candidato que iban claro. a poner. Bueno, pues dejamos esa nota de prensa. Que bueno hemos comentado que eh, en Izquierda Unida ya se ha iniciado el proceso de elección de, de candidato o candidata. No vamos a dar nombre hasta el 30 de octubre. Eh, eso ya, ya es lo que eh. salga de. Y ya, bueno, ya en los próximos programas daremos nombre y luego posteriormente se pues, elaborará la lista de uh -huh. lo, que son, lo que van a componer la candidatura para la elección de mayo. Normalmente uh -huh. creo que Iscrim tiene hasta diciembre. En diciembre deberían de uh -huh. estar, pero hay una prórroga que se da siempre en enero aproximadamente. Uh -huh. Bueno, intentaremos al día siguiente de que se nombre candidato, a eh, de los dos días siguientes, de traerlo aquí a, de decirlo, a la tertulia claro, claro. personalmente, al candidato o a la candidata. Bueno, hay un temita también ahí de una jornada que se celebra. Si quiere, te parece pero a ti, Fernando. Unas bien. jornadas que hay de, de Miguel Hernández, ¿no? No es porque vengo de, de montar la exposición ahora. Ah, viene de trabajo, ¿no? De montar la exposición. Bueno, de un poco. Viene fresquito. La exposición es preciosa, ¿eh? Yo ya antes de que nadie eso, es preciosa. Ha quedado perfecta, vamos. Teniendo en cuenta que son personas amateurs, pero tiene un colorido. Una... Estás hablando de la exposición de, de la pintura, exposición ¿no? La exposición de pintura, sí. Hmm. Ya, bueno, se inaugurar, hemos estado colocándola ahora. Que es la Casa de la Juventud, en la Casa de la Juventud, ¿no? en la parte alta que tiene la sala de exposiciones, pues allí es donde se va, se va a mantener ese, la es la, ese es el acto de mañana, ¿no? La actividad de mañana, ¿no? Mañana primero será la, el, el recital poético. Vamos a hacer primero el recital poético. A primera hora será sobre las siete y media, las ocho menos Bueno, cuatro. para que nuestros radioventes se sitúen... Diecinueve martes. Estamos hablando, estamos de, hablando de que, de 19 de que esta semana la Asamblea Local de Izquierda Unida, Eh, ...junto con la agrupación local del Partido Comunista... ...con la colaboración de... ...del Sindicato andaluz de los Trabajadores... ...el SAA, la Asociación de Mujeres y de ...y el Sindicato Local... ...de Comisiones Obrera ...pues eh, organizan una jornada... ...dedicada al... Eh, en este oh, ya, caso eh. al poeta Miguel Hernández... ...en eh, uh -huh. su centenario... ...de nacimiento en el año 1910... ...y las jornadas se van a celebrar... ...desde el día 19 hasta el próximo viernes... ...y hay una una serie de actividades estamos hablando uh -huh. de la de mañana que es la exposición de pintura eso es primero haremos el recital poético porque había un pequeño descontrol con el horario de la casa Loventura. de la casa ¿Está viendo algunas cositas sí, pedí pedía una hora y por lo visto no había ningún problema pero resulta que, que, que hacen he enterado que parece ser que hacen yoga ahí a este esa hora, año no sé la velada lo lo artística de la asociación tan a todo parece ser que había no algún sé, problemilla y sí, no se ha podido hacer sí. tampoco. bueno pues a ver si, Vamos a ver si eso se, se organiza mejor en próximos mandatos mm. inauguración de, de la exposición de pintura realizada por la Asociación de Mujeres de hierbabuena que se hará mm, detrás del recital poético en la Casa de la Juventud el martes 19 a las 19.30 y el jueves 21 el día 20 pues, queda la exposición expuesta yo personalmente he estado visitando todos los centros escolares y he estado ofreciéndoselo para que vayan a visitar la exposición y asistan a los actos a todos los directores y, y jefes de estudio de los institutos para que eh, vayan a, a participar en estos actos culturales ¿no? que organiza la Asamblea Local de Izquierda Unida conjuntamente con el PC y como ha dicho como ha dicho David Deli. con el apoyo del SAT y, y hierba buena y Comisión Obrera y el día jueves 21 de octubre a las ocho Eh, tendremos la conferencia de presentación del libro Vida y Obra de Miguel Hernández a cargo de Felipe Alcaraz, que no sé si conocéis a Felipe. Sí, claro, sí. ha sido un bueno, expresidente ejecutivo de, eh, no, presidente eh, pues, del, fue, del PC, ¿no? PC, diputado, fue diputado Andalú, durante mucho diputado tiempo en las Cortes, en las cortes sí. Uh -huh. Por Sevilla, que creo que era el diputado Felipe Alcaraz fue sí, por sí, Sevilla. en varias ocasiones, uh -huh. creo que en dos ocasiones. Que además era un buen diputado, vamos a ver Yo por primera vez lo voy a escuchar en una conferencia. a tiempo una... retirado de la sí, o sea, vida o sea, ahora está jubilado, política, pero se dedica... Está jubilado, pero da conferencias uh -huh. y, y está escribiendo, escribe libros y eso. Y el día viernes 22 de octubre a las 8 habrá una actuación del grupo Poetas del Pueblo. Que ahí me pilláis, no sé exactamente eh, cómo es el grupo este, pero me han dicho que de oída es bueno. ¿De dónde es? Eh, ¿De dónde es? Eh, El grupo creo que es de Sevilla. Me uh -huh. dijeron en principio que venía de Jaén, que no, pero yo creo que es de Sevilla. De Jaén de Harcha, ¿no? No te Pero no es. No es. Uh -huh. eh, me han dicho que es de Sevilla. Yo de, en, de en realidad he estado buscando en internet a ver, pero se ve que el nombre debe ser reciente y no hay... Pero es un grupo de rock, de Hitchcock, de... No, no. De poeta, es de, ¿no? de... es música uh -huh. más bien... Eso es el viernes en sí. la Casa a las 8, ¿no? Uh -huh. Vale. es música así para para ambientar po poesía la poesía ah, no es... para recitar no música eh, para... yo creo yo creo que es así creo que, sí, que recitarán entendido. poemas de irán recitándolo musical. dándole musicalidad como mm. ya sabéis que los poemas de Miguel Hernández se han musicalizado sí por ejemplo este cantautor Paco Dama de Juan Ramón Jiménez que tiene, que tiene música lo, la, la poesía de Miguel Hernández tiene se le puede meter mm. bien la música ¿no? Entonces, claro como sí. son muy bonitas los poemas, pues Paco Ibañez, se presta mucho. Paco Ibañez, tiene tiene bueno, pues música. nos quedan y pocos cerrada, también, minutos. Que eh, por último, yo voy a comentado también una actividad que hay en Sevilla, bueno, en Araal, el sábado 23 de octubre, a partir de las 12, en la caseta municipal, eh, que es la séptima fiesta del Partido Comunista de Andalucía, eh, bueno, con un anterior repertorio. Eh, a las 12, con una charla, salida de la crisis. Donde intervendrán Carmen Chacón, que es miembro de la Ejecutiva Confederal de Comisión Obrera, Juan de Dios Villanueva, secretario político provincial del PK, y Diego Valdera, coordinador general de Izquierda Unida. Eh, también a las 2 se va a presentar el vídeo documental Campamento por la Memoria de Miguel Hernández. A las 3 va a haber una comida popular. A las 5 una, una actividad de carácter eh, internacionalista, en este caso. Una charla eh, del Cónsul de Cuba para Andalucía y Extremadura, eh, Ricardo Rodríguez, sobre la situación de Cuba y José Maric Mariscal. Luego a las seis y media ah, eh, habrá una, unos actos de sobre Miguel Hernández dentro de esta fiesta, donde se presentará un libro. Y también eh, habrá un recital y un concierto también a cargo del grupo que viene aquí el viernes, a Éxica. A del Pueblo y Zapata. Luego, a las ocho, eh, será el meeting del partido, donde intervendrán Miguel, Miguel Ángel Márquez, que es el alcalde de Aral, una Araal es un pueblo gobernado por Isquironida, ya las últimas lesiones. Iván de la Blanca, que es el secretario político de las Juventudes Comunistas. Juan de Dios Villanueva, como secretario provincial. José Luis Mariscal, secretario del, del PK. Y José Luis Centella, secretario general del PC. Está también, creo que, eh, la asistencia de Cayo Lara, ¿no? Parece ser, ¿no? Creo que sí, la han confirmado. Ah, y me parece la. que viene la hija de, de Miguel Hernández. Sí, o la nieta. Una es que nieta. Está, una nieta. Sí. Uh -huh. Vale, sí, lo tengo por aquí. Y diez, luego, bueno, y la a partir de las 10, una vez que fe, eh, termine lo, lo, o sea, el meeting, pues un, unos grupos de concierto. Eh, de rock, de rock andaluz y de flamenco. Esto será gratuito en la caseta municipal. A partir de las 12 de la mañana, el próximo sábado, en Araal, aquí en cerquita, la séptima final si del PK. Alguien, si alguien está interesado, que se pase por la sede de Izquierda Unida, que vamos a intentar ver si podemos poner un microbús. Bueno, pues terminamos el programa de hoy de la tertulia. Esperemos que bueno, el repertorio haya sido del gusto de nuestro radiante. Volvemos a estar aquí como cada lunes, el próximo lunes. Aquí en la 93.4, un saludo para todas aquellas personas que nos hayan seguido desde las 10 de la noche y bueno, y a los con tertulios, muchas gracias también. Venga, muchas gracias a los que nos han oído.